En el extremo sur del continente americano, entre la imponente cordillera de los Andes y el océano Atlántico, se despliega en toda su extensión la región más austral del mundo. Conjunción perfecta de lagos, ríos, montañas, valles y estepa infinita. La Patagonia Argentina invita a vivir la inigualable sensación de descubrir la magia del sur del mundo. Una eterna sucesión de imponentes paisajes, el contacto con la naturaleza en su máxima expresión y la posibilidad de practicar un sinfín de actividades que colmarán las expectativas tanto de las almas intrépidas como de las más contemplativas, hacen de la Patagonia Argentina un destino inagotable, un lugar único donde la naturaleza desnuda sus secretos ...y manifiesta su magnificencia en todo su esplendor. La Patagonia Argentina cuenta con una superficie de 930.731 km2... ...y está formada por las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut... ...Santa Cruz y Tierra del Fuego. En su lado oeste se encuentra atravesada por la cordillera de los Andes... ...y al este, sus costas, son bañadas por el Océano Atlántico... Es uno de los destinos más elegidos por los viajeros, tanto locales como extranjeros. Es que la abundancia de su geografía ofrece desde magnánimos bosques hasta lagos y ríos cristalinos y gélidos, desde colosos glaciares hasta playas de aguas cálidas, desde altísimos picos nevados hasta cuevas indómitas, desde ballenas, pingüinos y lobos marinos hasta gigantescos dinosaurios. Además, la Patagonia es la sede de lugares míticos e imperdibles de la topografía mundial. el glaciar Pelito Moreno, el cerro Fitzroy, la tierra más austral del mundo, Tierra del Fuego, el bosque de alerces en Chubús, el de árboles petrificados en Santa Cruz o el de arroyanes en Auquén, el santuario austral de las ballenas, orcas, pingüinos y lobos marinos, el camino de los siete lagos o el volcán Lanín, por nombrar solo algunos. Durante el invierno, de junio a septiembre, la nieve la convierte en el destino ineludible a la hora de esquiar y practicar deportes invernales. Sus siete centros de esquí se encuentran entre los más reconocidos del mundo por su amplitud y variedad. El otoño y la primavera son las estaciones de cambio, donde el clima va transitando sus grises. Sin embargo, constituyen las mejores oportunidades para realizar avistajes de fauna. ya que, en general, coinciden con la llegada de las ballenas, las orcas y los pingüinos. El verano de diciembre a marzo es la época privilegiada para ver a la Patagonia en el esplendor de sus matices, con árboles frondosos, flores coloridas, días soleados y azules turquesas de los lagos y el océano. También es un excelente momento para realizar actividades como alpinismo, trekking, caminatas y rafting. El turismo aventura y los deportes extremos, en sus diferentes modalidades, tienden a aumentar la cantidad de adeptos en Argentina y el mundo. La Patagonia, en particular, se está convirtiendo en el escenario preferido por los amantes de la aventura, que están dispuestos a descargar buenas dosis de adrenalina. Esta elección no es casual, dado que el relieve patagónico presenta una alta diversidad para la práctica de estos apasionantes deportes. Esta elección no es casual. dado que el relieve patagónico presenta una alta diversidad para la práctica de estos apasionantes deportes. Los escenarios son múltiples y variados, y todos ellos son ideales para dejar volar la imaginación y abandonarse a lo que la aventura disponga.